Comienza la cuenta regresiva. Estás por ingresar a un nuevo estado.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 Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de Dance Nation, la nación de la música, la nación donde todos bailamos. El programa patrocinado por República Hosting. República Hosting es tu lugar en internet, es nuestro lugar en internet y es el que te alcanza la música dance. Hoy tenemos un programa más que especial. Hoy tenemos uno de los tantos especiales que tendremos a lo largo de este ciclo y es. El Hot Dance Short. Vamos a conocer todas las canciones dance que fueron número uno según la revista Billboard en 1990. Yo te recomiendo que te quedes ahí, que te quedes pegado, pegada a la radio, porque vas a bailar con los principales del mundo. En la locución institucional está el señor Alejandro Basolere. En la conducción y musicalización, en este caso, bueno, hoy estoy yo, Matías p i c a c h o pero además están los votos. Que hicieron en la revista Billboard grandes canciones, grandes hits, himnos, clásicos diría. Esto es Dance Nation, la nación de la música. Shake your pants, take a chance. Come on and dance, guys. Grab a girl, don't wait, make a twirl. It's your w o r l d and I'm just a squirrel. Trying to get a nut, so move your butt t o the dance floor. So yo, what's up? Hands in the air. Come on, say yeah. Everybody over here, everybody over there. The crowd is live, and our food is food. Party people in the house, move. wet <laughs> too. En el comienzo de Dance Nation, los Ian s i m e o Factory que debutaban con este single, featuring Freedom Williams, arrancaron el primero de diciembre, 8, 15, 22 y 29 del mismo mes, todos puesto número 1 en el Billboard Hot Dance s h a r k Dance Nation es presentado por República Hosting. Tu lugar en internet. www.republicahosting.com. El hecho de que hoy estemos con los número uno del mundo, según el Billboard Hot Dance c h a r t no quiere decir que no te puedas comunicar con nosotros. ¡Claro que sí! 11-3-6-9-2-4-9-7-1. 11-3-6-9-2-4-9-7-1. Esto es Very b o o Inglesa ella, con su disco The Boot. Haciendo Doin The Do. Boulder, cold getting d u m b cold getting colder. Spent half the time looking over your shoulder. There ain't a n o t h e r MC who could be the queen. You have never been considered as anyone hype, so tonight I'm gonna take. Y la rapera inglesa debutó con tan solo 17 años haciendo los vocales para la agrupación The Beat Masters. Luego salió su disco solista, b o o m a n i a del cual este fue el segundo single que se posicionó en el puesto número uno el 20 de octubre de 1990. Era Very Boo, Doing the Do. La n a c i ó n de la música. Lan, lan, lan, la n a c i ó n de la música. La n a c e n t e de la música. Dance Nation. fans in nature. La imagen de la modelo morena que aparecía en casi todas las tapas de los discos de Black Box nada tenía que ver con la cantante. En este caso, la verdadera cantante era Martha Walsh, la norteamericana, que le puso la voz a este Everybody Everybody de los i t a l o Black Box, que debutó en el puesto número 1 el 21 de junio y se mantuvo hasta el 4 de agosto. Estás en Dance Nation, estás en el Billboard Hot Dance c h a r t 1990. D -d -d -dance y ya que recién estábamos hablando de la norteamericana Martha w a s h excelente cantante, vamos a aprovechar para hacer un out of chart y escuchar una canción fuera de chart. Nos vamos a 1993 y allí encontramos a Martha w a s h en su carrera en solitario con el tema Give it It To You. Dimes and Major. La barrera del sonido. D -d -d -dance Upside down. Solamente un enorme genio como Quincy Jones podía juntar a Ray Charles y Shaka Khan, en este caso con la canción I'll Be Good to You, corte del disco Back on the Block de 1989, alcanzando la cima el 17 de febrero de 1990. Major, la nación de la música. La agrupación musical Soho fue un trío musical inglés formado por las hermanas gemelas Jackie y Pauline c u f f y el productor Tim London. Gozaron de gran popularidad a principios de 1990. Esta canción, además de llegar al puesto número uno en Estados Unidos, alcanzó el 67 en el Reino Unido, el 21 en Australia y en Nueva Zelanda el puesto número 7. Puesto número uno desde el 3 de noviembre al 10 del mismo mes. Soho, Hippie Chick. Dance Nation es presentado por República Hosting. Tu lugar en internet. www.republicahosting.com ¿Por qué no sonaría en la radio? Dance Nation. Like a double r o n d double on a heavenly level, b a n g t h e face, turn up the double, flash on my day and night all the time, seven, fourteen, five, the line, maniac, radiac, winner of the game, I'm the、so、lyrical Jesse James. Es un grupo alemán de Eurodance formado en 1989 por los productores Michel Monsek y Luke Ancilotti. Entre sus principales éxitos se encuentran Rhythm Isa Dancer y el que estamos escuchando The Power, los cuales ambos alcanzaron el número uno. En este caso, The Power llegó a la primera posición el 7 de julio y el 14 de julio, respectivamente. Era Snap The Power. Dance Nation, la nación de la música. Claro que sí, esta es la nación de la música. Y en el 113692-4971 recibimos a Julio. Julio está en Comodoro Rivadavia. Uy, qué lindo, qué lindo llegar hasta allí, qué lindo la magia de la radio. Dice, qué bueno que estén pasando esta música que tanto nos gusta escuchar. Y bueno, para eso estamos. Y seguramente, si te hace pasar un buen momento, nosotros somos más que felices. Ahora te dedicamos entonces a la agrupación italiana 49 Ears, que llegó al puesto número uno el 7 de abril de 1990. Touch Me. ダンスネジュー。 Dance a Nation. p u Esto número uno, el 9 de junio de 1990, para la agrupación inglesa formada por Norman Cook, Beats International con Do Be Good to Me, Jam h i g Y a partir de finales de los años 80, las agrupaciones que incluían el reggae dance dentro de su música empezaban a ranquear en las listas de todo el mundo. Es por eso que hacemos un parate en esta lista de los primeros de 1990 para escuchar un Out of List del año 1992. Java Ranks, Tries My Age. どんなこと I go t h e t o r o I t h e Toronto, I g n t I t h e Toronto, I t h e r o n t o I o to the t o r o n t I go t h e t o r o o I go to t e n o I g h e o n t o I h e t o n t o I g t n o I o t e r o h o n e t o h e t o n t t h e t o n e t o h e t o n t o I n t n o I o t e r o h o n e t o h e t o n t t h e t o n e t o e t o I t e t o r o n g I r o n I n t o I o t the t o r o n t s h、uh, e wants a man to let her p e r f o e m So she wants t e a n line, bill, and rent. And you know, you're h a you v e t o have a b i k dividend. And、uh, down the line, your pocket and h e h a v e length.、Uh, make sure you say that your dollars are、uh, b e f u l l of strength. Good、uh. up for me when no one. cares Mash up, plan, uh, I'm a soccer p l a n now And s h e w a n t s s o m e d o l l a r s i n h e r h a n d The twenty number of the m o n t and the thirty, thirty five and forty, forty five and fifty, fifty five and sixty, the w o m a n w a n t m o n e y What want is money, she don't love h a t money. What you want is money. コニョ Just lovely and delicious. I, I couldn't ask for another. <laughs>、uh, something w o r k s in this torso.、Yeah. Heart r e e h got a deal, you won't a n o n e Delightful, truly delightful. Life making it doing, especially at a show. show. Feeling kinda hot like a Hendrix. face、hey. Music makes muscle moves like a maze.、Hey. All inside of m e heart is special. The tilt of the rhythm where I wanna be. Come on, flow and glow with electric. you dip To the dive, baby, you'll realize. Maybe、yeah. you'll see the focus i d e of me. b a b y you'll see that rhythm is the key. Get, get ready, ready, get then, q r i t t y q r i t t y Stomp on a s n e a t when I hear funk with a p h n k crew. Blue playing pop, p o p e follow her, shoot, baby, just sing about the g r o o v e Sing is it! in groove The the heart El primer puesto, el primero de septiembre de 1990, el álbum era World c l i c k y Estamos hablando de d e a l i g h t con su Groovy c i n t h e Heart. Gran canción que marcó el inicio de la década de los boliches y de una nueva forma de vestirse. Ahora es momento de los Technotronic. Con ese sonido tan particular, la típica Roland 909. Ellos llegaron al puesto número uno varias veces a lo largo de su corta pero exhaustiva carrera. Aquí los escuchamos con uno de sus primeros tops de ranking: Es Get Up Before the Night is Over. Y con el exquisito sonido y los scratchings de Technotronic, nosotros comenzamos a despedirnos de este programa especial que hemos planeado con los número uno, en este caso de la década del 90, pero habrá más especiales en cada uno de los años correspondientes y a la música dance que tiene que ver con nosotros, justamente. Ahora nos vamos con un himno, no sin antes haberte agradecido por la atención, por estar con nosotros. Por el cariño que nos dispensas mediante nuestra vía de comunicación. Las gracias también se hacen extensivas a la emisora que nos está poniendo al aire en este momento y a la gente de República Hosting, que es quien facilita los medios para que se pueda hacer este programa, es quien nos patrocina y quien te acerca a la música dance hasta donde quiera que estés en una cadena hermosa de casi 200 radios a lo largo y ancho de este maravilloso país. Nosotros nos vamos. En la locución institucional estuvo el señor Alejandro v a Soler. Yo, Matías Picayo, estuve hoy en realidad poquito en la musicalización, porque más que nada estuvimos leyendo las listas del año 1990. Pero sí estuve poniéndole onda para tratar de acercarte la mejor compañía que se puede a través de la radio. Créanme que nosotros somos muy felices de estar acá. Nos despedimos con Madonna de la banda de sonido de Dick Tracy. どうぞ。 Hosting, Tu lugar en internet www.republicahosting.com